estaba ahí. programa de contrainformación. Todos los domingos y lunes de 3 a 4:30. Más frases semanales en videos en el YouTube. en Caracas y Nerlani. No para siento mami. Antes Político, con músico rico en Miami Para los ellos somos un chichaje arriesgado Lo que ganasen en venta estarían en abogados Molotov y Ratia Restauraremos las ruinas Fruto del abandono Despedigadas por ahí Valemos un poco Dejad que es folla energía en aquellos lugares Más buena asamblea a tiempo Que discusiones en los bares